Me querías ponerle un poquito más de onda, ¿no? Por julio lo le hace mal todo esto. ¿Te te das cuenta que te odio? Ay, dejá de cerrarle la cabeza te hago, ¿querés? ¿Qué? ¿No, qué? Después le contás tu versión de las cosas. Me mira. No, ni no, ahora no sé qué onda. Sé que cortarla. Yo no le digo nada. Te doy, no falta. Y ve lo que haces. Ay, chicas, disculpen la demora. Ay, Ya vengo. lo único que falta es que me haces a mi colegio, me aparecen todas mis amigas y... ¡Sí, perdón! ¿Vos come fulones? pasa, flaca? Yo como la... No te soporto, tío a o p, -P